Estamos en la puerta del Ministerio de Agroindustria con Rafael Klexer, Secretario General de la Cetep Capital. Bueno, antes que nada, una reflexión de los mensajes hechos tanto por el Presidente como por el Ministro Dujovne de hoy. Bueno, dijo lo que esperábamos, un ajuste. Eh, cuando hablan de gasto y no hablan este, de inversión, cuando hablan de metas fiscales en cero eso implica que lo que pierdes es el pueblo. Así que bueno, nada, prevemos un gran ajuste, más aún, lo que ellos creían que era en cuotas que era terrible para el pueblo argentino, ahora va a ser un shock, entre el shock de evaluatorio, el shock de ajuste, eh, el pueblo queda en la intemperie, la carestía va a ser muy importante, el dólar, eh, el aumento del dólar, el disparado del dólar va a ir a precios, así que estamos frente a una situación inaguantable. Esto no lo ignora el presidente de la nación, sobre todo pues se refirió a un bono que refuerce la asignación universal a precios cuidados y otras medidas paliativas más. Es una vergüenza, una vergüenza. Este, ni, ni, nosotros pasamos... Ni, ni, lo bueno es que los compañeros y compañeras de la UACH y los programas sociales somos los primeros que estamos en la calle vamos a seguir estando rechazamos de cuajo los intentos por separarnos de, de otros sectores populares este, es insuficiente lo que queremos es un cambio eh, no en las políticas del gobierno ya que el gobierno, queremos cambiar el gobierno así que bueno, en eso estamos Estamos hoy acompañando a los trabajadores de la agroindustria. Sí, claro, el, el trabajador estatal, municipal, provincial, va a ser el objetivo de ajuste de estos tipos, así que bueno, hay que rodearlo de toda solidaridad, en eso se nos va la patria. ¿Marchamos ahora junto a ellos entonces al Ministerio de Modernización? Así es, marchamos con ellos solidariamente. Gracias.